El sonido más bello después del silencio. Bienvenidos al catálogo europeo del sello ECM, ediciones de música contemporánea. El trío que lidera el pianista Colin Wallon posiblemente sea el grupo de música suiza más solicitado y con más proyección del mundo. Con tres discos en su haber, una trayectoria que se inició en el año 2004 y un deseo cada vez más evidente de mostrarse como un grupo en el que no hay un líder, sino tres músicos que construyen su arte colaborando entre sí, el conjunto llamó hace algo más de dos años la atención de Manfred Aishar, d el creador del sello ECM. Lo primero que llama la atención del nuevo trabajo es que, mientras que en los dos primeros discos el grupo se llamaba Colin Wallom Trio, en esta obra que escucharemos hoy, Ruga, figuran los nombres de los tres componentes en la portada, como si este último disco fuera más un esfuerzo colectivo que la obra de un grupo liderado por un pianista. Tenemos el gusto de ofrecerles a Colin Wallom y su obra titulada Ruga. <música> Dice el pianista invitado de hoy Colin Wallon. Bien podría decirse que yo fundé este grupo, de ahí que al principio nos llamáramos Colin Wallon Trío, pero rápidamente quedó claro que nuestra música era fruto del trabajo de los tres, que se debía a un trabajo colectivo y nos apetecía darlo a entender también visualmente en este disco. En los discos anteriores, la mayoría de composiciones eran mías, aunque también había algunas improvisaciones colectivas y alguna que otra versión. En este último disco, sin embargo, las composiciones pertenecen a los tres, y por eso también me parecía importante que aparecieran los tres nombres en la portada de esta obra. Palabras y música del pianista Colin Wallon en compañía de su trío y la obra Ruga. Aunque el sello e c n es mucho más grande que otros independientes como h a t h u t Records, tal vez el sello independiente más importante que existe en la actualidad es el sello Muniqués. Nuestra música no está pensada para el gran público y, bien, me parece importante posicionarse claramente en el mercado. Tal vez, si hubiéramos grabado para una discográfica más comercial, habrían buscado que el disco tuviera precisamente un mayor impacto. Pero la ventaja de grabar para sellos como Hat Hood o ECN es que ahí prima la música sobre las ventas o la imagen, dice Colin Wallon, nuestro pianista invitado de hoy en esta cita con el sello alemán y la obra Ruga. Hemos desarrollado un lenguaje que con el tiempo ha ido evolucionando. Siempre he creído que musicalmente somos un grupo que asume muchos riesgos. En nuestro repertorio hay apenas temas arreglados de principio a fin. A menudo no sabemos qué va a pasar y siempre cabe la posibilidad de que un tema se transforme cuando lo tocamos en directo. Además, tomar riesgos ayuda a que la música esté viva y sea más interesante. Música y palabras de Colin Wallon, pianista acompañado de su trío en la obra Ruga. En La presente producción Ruga se trabaja más con desarrollos largos que con temas que siguen una estructura tradicional, como si interesara más hacer una música que pretende transitar por diferentes ambientes. Ante esta inquietud, nos dice Colin Wallon. Tengo la impresión de que la música del grupo va cada vez más en esa dirección. Creo que cada vez tocamos menos temas al uso, en los que cada uno de los instrumentistas tiene su solo. De hecho, encuentro la palabra solo un poco extraña. Es como si llegara un momento en un tema en que un músico improvisa y el resto se limitan a acompañarlo, y luego otro improvisa y el primero acompaña. Como si con esa palabra se quisiera diferenciar el solo del resto de la música, pero para mí se trataría únicamente de música de principio a fin. Testimonios de Colin Wallon aquí en torno a la obra Ruga para el sello ICM. Si algo caracteriza a la obra r r u g a es que la tensión musical no nace de la fuerza o del volumen, sino de la voluntad de expresarse con el menor número de elementos posibles. Aquí, justamente, hay cierta tendencia a presumir de virtuosismo instrumental, a querer demostrar todo lo que uno sabe, a buscar la complejidad. Hay muchos músicos que técnicamente son extraordinarios, pero eso no significa que su música vaya a ser mejor si demuestran todo lo que saben. Para mí, más que el individuo, lo que realmente importa es el grupo, y eso es lo que distingue a unos de otros, sonar como grupo. Música y palabras de Colin Wallon aquí en ICM Ediciones de Música Contemporánea en torno a la producción Ruga. Anclada en el tiempo, la música abre su propio espacio, su propio tiempo musical. Esto fue el exclusivo catálogo europeo del sello ECM, Ediciones de Música Contemporánea.